a la hora de dar la bienvenida a Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, cansada, pero bien, bien. Muy contenta porque acabamos de terminar con el eh, 19 Encuentro Regional de Educadores y Educadoras Populares que se realizó en Pompeya los días 28, 29, 30 de octubre y con una importante presencia y diálogos diversos eh, de cara a la perspectiva que tenemos de ahora en adelante y qué lugar y cómo aportar desde la educación popular por ahí transcurrió fundamentalmente los diálogos, debates que terminaron en una jornada durante el día de ayer lunes con, eh, charlando con Frei Beto quien eh, fue un animador siempre de la educación popular y que, con el que compartimos además una iniciativa que ya cumplía 30 años y que por eso queríamos celebrarla que era la creación de la revista América Libre eh, de la que él fue director, yo fui secretario de redacción y en donde uno de los temas centrales que se propuso como objetivo en tiempos de mucha desesperanza fue de tomar la, y reafirmar el proyecto socialista la defensa de la revolución cubana y la necesidad de unidad de las izquierdas así que contentas pero con la voz de nuevo cansada como las últimas veces eh, Sí, está viendo el, el programa de lo que fue tres jornadas bastante ah, extensas, sobre todo sábado y domingo, sí. hasta altas horas de, de la noche con muchos eh, espacios de debate y más. ¿Qué, ¿Qué fue o cuáles son, digo, todavía así en ese balance, eh, que, que todavía no es balance, es casi la práctica que estuviste viviendo, lo, lo que rescatás de este nuevo encuentro, lo, lo distinto, lo, lo nuevo, lo que aporta? Sí, una cosa que no es distinta, pero que para mí es muy valorable, es la continuidad. Como decía, es el 19 encuentro de una red de educadores y educadoras populares que no es solo eh, de Argentina, sino que es de Avialala, que es continental, eh, con las dificultades también de que es una red autogestionada, que la mayoría de los compañeros y compañeras hicieron enormes esfuerzos para llegar eh, y en estos tiempos de precarización de la vida, pero también de fragmentaciones, me pareció sumamente interesante poder reafirmar este camino de encuentro en la red. Ahora, los debates obviamente estaban de cara a, a presente y futuro, y en ese sentido me parece muy interesante que a tan pocos días de la elección eh, y también frente a un balotaje no haya sido el tema que se tragara todas la, las discusiones, como suele pasar en muchos sectores eh, de, del arco político que hoy tienen como único tema eh, la opción eh, y massa como una opción de IAPO y donde, bueno, si bien no había ninguna duda de que estamos eh, en contra de Milley y que vamos a eh, poner nuestro esfuerzo para que, eh, que se vaya, no de esta elección de este balotar sino de, de el escenario político que, eh, que, que su presencia eh, genera tan, tanto nivel de agresividad y de conflicto pero que tampoco ninguno de los que estábamos ahí, eh, yo creo, piensa que con masa haya una solución eh, fácil, magnífica, y es más que no hay solución, porque es que quien ha estado hablando hasta ahora, y ya conocemos y hemos criticado numerosas veces los límites de su política, es decir, votar contra Milay no puede ser embellecer la realidad de lo que se surja eh, en el caso de que gane masa y con la presencia de compañeras, compañeros como el Malón de la Paz, compañeros de distintas regiones donde se viene luchando contra el extractivismo, lo que teníamos que ver era cómo eh, prepararnos para enfrentar las políticas que de hoy en más van a continuar profundizándose, tanto las que tienen que ver con la precarización de la vida, con el pago del Fondo Monetario, que se sigue cumpliendo puntualmente, como con las políticas extractivas que nos eh, vienen diciendo que son para... Eh, justamente juntar recursos para asumir la deuda interna, y esto no sucede, sino que lo que viene eh, realizándose es la destrucción de los territorios y de las comunidades que lo habitan. Entonces ahí la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos desde la educación popular? ¿Cómo aportamos, sabiendo que no es la educación popular la alternativa en sí misma, pero sí es un aporte a favorecer y a, for y a fortalecer A las organizaciones que están con una definición clara de no solo de resistencia a las políticas neoliberales, extractivistas, patriarcales, coloniales, racistas, eh, sino también a la búsqueda de creación de alternativas de poder popular, feminista, comunitario, porque sabemos que algunos temas eh, vamos a tratar de salir a la calle para luchar por derechos, hablemos de educación, salud, vivienda, tierra, pero para frente a esos temas también. Sabemos que el Estado no nos va a dar eh, derechos, sino que va a seguir agravando la situación de pérdida de derechos. Entonces, ¿cómo construimos alternativas eh, que tengan en la autonomía, en la autogestión, en la capacidad eh, de ejercer eh, poder popular y feminista en los territorios? Bueno, de una manera de construcción que eh, retome incluso algunas eh, de las experiencias de nuestro pueblo. Ahí estuvo, estuvieron compañeros como... Eh, Juan Godoy que nos pudo hablar de, la, de las empresas recuperadas, como la experiencia de Sanón, y que sigue existiendo como ejemplo de la posibilidad de fábricas sin patrones, estuvieron compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil que han ocupado eh, tierras, resisten y siguen produciendo en esos lugares y han sido claves también para pensar en la lógica de una relación con ciudad como enfrentar Las políticas eh, que aliment de alimentación, eh, desde la, el concepto de la soberanía alimentaria, es decir, cómo no reducir los temas de salud a la llegada a hospitales que están destruidos y desfinanciados. Eh, cómo pensar eh, el aporte de la educación popular desde la vida cotidiana hasta lo que tiene que ver con la, la mirada del mundo, entonces a a pararse frente a la agresión brutal del Estado sionista de Israel contra eh, el pueblo palestino y cómo generar eh, lógicas para poner freno a esa eh, agresión sistemática brutal, violenta, a esa pedagogía de la crueldad, a ese desgarro que significa para nuestra propia subjetividad eh, la agresión Palestina y en a, a Palestina y en el sentido eh, como el internacionalismo sigue siendo parte de nuestras eh, lógicas de construcción de poder popular que entonces no son solo de carácter estrictamente territorial sino que son territorios en el mundo eh, discutiendo las lógicas coloniales de las fronteras, lo mismo en relación a Kurdistán estuvieron con Odin del movimiento de mujeres de Kurdistán. Y nos decía cómo en bueno, estos mismos días siguen bombardeando y siguen matando y asesinando en Kurdistán, y cómo necesitamos eh, poner también un freno eh, al, a esa agresión, y que entonces Medio Oriente se vuelva parte de nuestra política cotidiana. En ese sentido, reforzar la campaña, por ejemplo, para, eh, por el Fuera Mekonot, que es la empresa eh, israelí de agua, que acá se han hecho acuerdos para que eh, venga a. Eh, A, ...a intervenir en, en las lógicas de, empresariales del agua... Eh, ...cuando sabemos perfectamente que eso significa, por un lado, aportar financiación a Israel... ...pero también eh, a una empresa que utiliza el agua como un instrumento de guerra. Eh, y el último día eh, tuvimos largo diálogo con Fray Beto sobre cómo eh, pensar la educación popular en este contexto... Me parece que eh, digo, es algo que nos trae y nos aporta la, la educación popular como, como, una, como una potencia central de esto, todo lo que nombrabas, ¿no?, en parte de un encuentro, ¿no?, Imposil y como lo arrancaste, ¿no?, imposible pensar... Eh, dónde estamos parados o qué análisis de coyuntura podemos hacer de la situación actual del pedacito que implica Argentina sin todo esto que, que pasa alrededor, sin todas esta, estas conexiones de resistencias que, que se dan, parece que eso es algo fundamental que aporta la educación popular a la hora de construir poder popular y, y fortalecer los movimientos sociales. Sí, también pensando en esto de eh, cuáles son las experiencias que hemos tenido porque a la hora de hablar de una nueva elección, tenemos que mirar, por ejemplo, el recorrido de los gobiernos progresistas, sus límites, una de las cosas que fue interesante para mí entender, eh, que problematizaba a Beto, sabiendo incluso que él ha sido parte del gobierno de Lula en su momento, después pues salió por diferencias, eh, pero mantiene solidaridades con el gobierno y con el propio Lula. Y él planteaba, por ejemplo, bueno, lo que ha fallado... ...en todos los gobiernos progresistas... la falta de formación política... ...porque donde ha habido incluso... Eh, ...algunas eh, mejores resoluciones... ...en términos de políticas asistenciales... ...para frenar eh, la, eh, el desastre... ...que significan estas políticas capitalistas... ...patriarcales sobre los pueblos... ...pero la, el asistencialismo, decía él... ...no genera conciencia... ...lo que genera conciencia es la formación... ...política popular... Y eso ha faltado en la mayoría de los gobiernos, y eso es parte de lo que significa. Y, y digo, no solo la educación popular para la formación popular, también la comunicación popular, ¿no? Es decir, eh, comunicación no solo como información diferente, sino comunicación como eh, posibilidad de, de repensar colectivamente y desde distintos lugares del mundo, como acceder también a, a, a los distintos formatos tecnológicos que hoy, sobre todo, Las les, los jóvenes eh, los manejan cotidianamente y que, por ejemplo, durante la pandemia eh, fueron claves para que muchos y muchas jóvenes, gestos eh, de alienación, eh, que puede ser una de las posibles, no la única, pero una de las posibles explicaciones del de crecimiento de monstruos como Miley, eh, que fueron comiendo en las redes, le, las cabezas con sus mensajes fascistas Bueno, y también como pensamos de acá en, en más porque decía, no solo resistencia, sino también eh, posibilidad de defender lo conquistado y seguir haciéndolo, seguir consolidando espacios como no rendiendo frente a la desesperanza, que es una, un poderoso y potente instrumento que tiene el enemigo para que, eh, nosotros, nosotras, las activistas, eh, los luchadores, luchadoras, creamos que no hay posibilidades de, eh, de continuar, que estamos en una suerte de momento que nos recordaba justamente cuando pensamos los 30 años de América Libre, que nació en el año 93, después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, más allá de las consideraciones que haya sobre cada una de esas experiencias, se impuso una idea a las izquierdas que había de que realmente en el fin de la historia, es la prédica en ese sentido de Francis Fukuyama llevó en ese momento la conciencia y hubo una fuga hacia la desesperanza y a la adaptación. Cómo no, no repetimos eso y cómo la experiencia... Eh, ...de todos estos años nos permite pensar esto que Pablo Feire nombró como Pedagogía de la Esperanza... ...y que él decía que no es solo una esperanza eh, que viene de algún factor mágico... ...sino que es una esperanza que se basa en la creencia y en la construcción del poder popular... ...en la conciencia política del pueblo, una esperanza que él nombraba como una necesidad ontológica... ...porque además decía, nadie ningún pueblo va a ir a la lucha si no tiene esperanza... Eh, los pueblos no van a luchar porque se sienten deprimidos por el avance de la derecha, los pueblos luchan si sí, entienden que hay oportunidades para que las izquierdas podamos seguir levantando banderas históricas de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, eh, de los derechos de las comunidades, de los pueblos, y en ese sentido fueron muy interesantes los diálogos eh, sobre educación antirracista que tuvimos tanto con el compañero Orlando, eh, del, que es Huarquén, de la Confederación Mapuche de Río Negro, que ayer mismo tuvimos un diálogo extenso, donde por un lado hizo un panorama de los conflictos eh, del pueblo mapuche en la Patagonia, en el Polmapu, y por otro lado también un diálogo sobre el tema de educación antirracista con el tercer malón de la paz, y como siempre decimos desde la educación popular, no se trata solo de hacer... Eh, buenos si informes o de recolectar buena información porque eso sería puro extractivismo. En nuestro caso, cuando eh, pensamos estos temas es para ver en qué aportar, cómo comprometernos, cómo hacer de la reflexión y de la acción una sola manera de estar en, en el mundo y de teorizar desde la práctica. ¿no? Me quedaba en esta idea de, de lo de la... Pedagogía de la esperanza y, y, y en las posibilidades de las redes que teje la, la educación popular a la hora de recuperar experiencias, eh, pienso eso, ¿no? Se, se termina la historia. Eh, y a un año se levanta el zapatismo en, en Chiapas y al poco tiempo surge hijos y sus escraches y al poco tiempo los piquetes y la organización de las asambleas populares. Digo, ¿cómo se contagian también esas, esas esperanzas y, y cómo eso, las, las redes que tejen y el rol de, de, de tejer redes que tiene la educación popular es fundamental para contagiar esa esperanza de, de lucha? Sí, eh... Puntualmente hablamos de ese año 92, eh, la revista nace en el año 93, pero surge de un debate que hicimos en junio del 1992 en Rosario, y distintos sectores de la izquierda latinoamericana, como decía antes, después de la caída del muro, después de la disolución de la Unión Soviética, pero cuando se levantan los 500 años, eh, los pueblos originarios diciendo, bueno, ya persistimos 500 años, ahora tenemos que pasar a la ofensiva. Y esto que parecía como una locura para esas izquierdas derrotadas, o que se sentían en, en fuga de sus convicciones, y de pronto eh, pueblos de toda la Vía Yala se levantan, y no solo lo dicen, lo proclaman, eh, que comenzaron los cinco siglos de ofensiva, sino que enseguida después el levantamiento zapatista, y los levantamientos en Bolivia, la guerra del agua, del gas, eh, la, los levantamientos en Ecuador la formación del COPIN en 1993, esto que decís, bueno, después hay expresiones que no tienen que ver solo con los pueblos originarios, pero para nosotras, nosotros fue una enseñanza, eh, y como recuerdo ahora me viene a la, a la cabeza un, una cosa unas palabras que nos decía Jafik eh, Handar, el dirigente del Fagabundo Martí de Liberación Nacional, que en esos años estaban haciendo unas eh, negociaciones de paz y decía, bueno, Nosotros no estamos transpirando por eh, esas derrotas europeas y entonces tenemos que tener también una mirada profundamente latinoamericana de nuestra perspectiva. Y entonces, en eh, fueron en ese seminario, por los 25 años de la caída en combate del Che, nace esta revista América Libre que promueve la, la unidad de las izquierdas y la defensa de la Revolución Cubana. Y en el sentido de esto, ¿no? la, la esperanza, que no es solo espera, sino que es acción, nos parecía fundamental y un solo dato que quisiera agregar, creo que estamos ya como en el tiempo, pero para mí fue muy esperanzador, precisamente en el encuentro, eh, la presencia de un grupo de niñas, niñas y adolescentes, eh, que son parte de la agrupación Rebeldes de Cárcova, en una villa de la provincia de Buenos Aires, eh, que están haciendo un, unos talleres de formación como educadores populares y educadoras populares y que dijeron y explicaron que el objetivo de ellos y ellas y es, es poder formar a niños y niñas que están en su territorio, en su barrio, para que no se nos trague la dinámica destructiva eh, del, de este capitalismo, de este sistema de tantas opresiones. Es decir, cuando hablamos de educación popular no es solo para eh, la gente, sino desde la gente, es pedagogía de los oprimidos y oprimidas, de los pueblos, y también me decía, resultó eh, de mucha esperanza que pueda ser pedagogía de los niños y niñas eh, para poder transformar las condiciones eh, de conciencia en sus territorios y no ser tragados también por el discurso neoliberal, facho, que trata de, eh, de lucrar con la desesperanza, precisamente. Claudia. Te agradecemos muchísimo la comunicación y los debates de esta columna Tejiendo Libertades. Muchas gracias a ustedes siempre por el aire radial y bueno, seguiremos compartiendo cuando estemos menos cansadas. Un abrazo. Un abrazo.